¿Qué tal ese cuerpecito después de las elecciones que tuvimos en Madeja Sónicoa? Bueno, bueno, bueno. Estoy <risas> deseando el recopilatorio Madeja Sónicoa 2021 para darle otra vez a esa locura que nos montamos. Bueno, la propuesta de hoy es también un poquito de coger lápiz, papel, apuntes... Sí, porque volvemos a tener madeja. Sí, sí, sí, sí. La cuarta madeja y que la hemos nombrado como un programa contra la desmemoria uh -huh. Contra la desmemoria y... Venga, vamos a dar más pistas, ¿no? Venga, Va a ser una, una banda que nos van a recuperar el cancionero popular Y adaptarlo con sonidos más contemporáneos Bueno, bueno, bueno, vamos a parar ya de tanta pista uh -huh. Vamos a darle ya a nuestro cuarto grupo estambre ¿Empezamos? Empezamos Música en Contexto territorio equidistante entre la herencia sonora y las nuevas poéticas de la transgresión. Raíz y versión, memoria y futuro. Un grito de hermosura y compromiso para plantar cara a la tibieza de esta civil y lili. Cuarenta y cinco cerebros y un corazón. Amor mío, si te vas, avísanme un día antes. Yo te enramaré el camino de flores y diamantes. Mientras ella canta, mientras él toca, mientras, durante, después, siguen ahí. Is... María Arnal y Marcel Vallès. María Arnal y Marcel Vallès presentaron en 2017 su álbum de debut 45 cerebros y un corazón. Premio Ciudad de Barcelona de Música por su segundo EP, Verbena. Mejor Single Nacional para la revista Rock Deluxe. Premio a Mejor Disco Nacional, Artista Revelación, Mejor Canción Nacional de los Premios de la Música Independiente y un ETC de premios desde la crítica y desde el público. Lo tienen todo, todo con el primer disco. Pues bueno, hay que hablar de la gira. Eh, más de 160 conciertos alrededor del mundo, pasando por lugares sí. como Kazajistán, Rusia, Perú en la periferia brillante de una galaxia mediana. María Arnal y Marcel Vallés se conocieron en el colectivo Compartir de un Agustet, que estudia las conexiones entre las formas de transmisión de la tradición oral y las posibilidades que ofrecen Internet y las nuevas tecnologías. Este colectivo lo hace tanto a través de la música como de audiovisuales, performance o lenguaje cinematográfico. Rayo de ti, río de mí. Esta es nuestra verbena. Las dos son firmes defensoras de la cultura popular, libre y de transmisión directa. Aquí nos hemos sentido identificadas con esto que hacemos en la 97. Eh, os rescatamos unas de sus palabras. Dicen, nuestro punto de partida ha sido todo ese caldo de los movimientos sociales en Barcelona, de la cultura libre, del nosotras frente al yo. Y en eso seguimos, intentando no tener miedo de las contradicciones y poder tener tiempo para pensarlas en común. Se pueden crear espacios de resistencia que pueden tener muchas formas. De cuidado, de compartir. Que a nadie le pueda multar por poner nuestras canciones en una radio libre, por ejemplo. Pues bueno, aquí ya más que identificadas. Y eso, que las diosas te oigan, María. Sí, porque en esta radio libre, fijo que no es la última vez que os ponemos. Y más ahora que el segundo álbum está a puntito de salir. <risa> Mientras alzas con la mano... El vino que todo sana. Como explica María en El Salto Diario, lo que hacemos es trabajar a partir de archivos y fonotecas. Claro que no entendemos la música como un archivo, lo entendemos como algo vivo, que nos alimenta. Mi piel se llena de chispas... ...que saben a flores y a lenguas. Con un título inspirado por los restos encontrados en una fosa común de represaliadas por la dictadura franquista ocurrió en La Pedraja, Burgos, 45 cerebros y un corazón es un disco que hurga en los silencios de las últimas ocho décadas, hasta encontrar canciones que nos hablan del presente. El disco nos habla de lo que recordamos y de lo que nos quieren hacer olvidar, del cuerpo, de la memoria, de la vida y la muerte. Romero de Sierras Altas. Fresco el aire que me cantas. Una propuesta artística que combina compromiso social y poético. Ajá. Uh -huh. Un disco que ha sintetizado dos años de aprendizaje con la canción popular y la memoria colectiva en el centro de su discurso. No, es que tienen un discurso tan potente. Que... Sí. Eh, ¿Qué os vamos a poner? Porque, claro, ¿Qué María será, será? Arnal, seguramente penséis que os vamos a poner tú que vienes a rondarme. Pues no. No. Esa ya sí. la conocemos. Vamos a explorar. ¿Otros lugares? ¿Y por dónde vamos a ir, Anesónicoa? Pues para saborear esa esencia tan mariarnal con su voz poderosa y Marcel Vallés sacando chispas con esa guitarra y sus loops, os proponemos Yo no canto per la bebo, que tiene un final de pelillos de punta literal. No va a ser la única vez en el programa. <ríe> no, venimos fuertes, empezamos el año potente. Horsak no daktatik Sa, amor mío eta gozatu con Y tiramos del hilo, ¿y a dónde nos lleva Pepe sonico ah? Eh? Nos vamos de versiones. Nuestro dúo estambre ya incluía en su primer álbum una versión. Y quizás no todo el mundo lo ubica, que yo tampoco. Ni yo, querida. <risa> Pero Canción Total, que está sonando ahora de fondo... A pesar de que darles como anillo al dedo, no es una canción propia de María y Marcel. La toman prestada de las víctimas civiles, cuyo título completo es esta delicia. Veamos. Heteronorma y relaciones de poder en la época de las representaciones del capitalismo posfordista Canción total. Bueno, este nombre de tesis doctoral eh, es <risa> fabuloso. <risa> pues sí, y así suena la canción original si pudiera prevenirte con una guerra clasificarte como amenaza extranjero bispa con las versiones hay una canción que la maría y el marcel solían versionar en su gira de 45 cerebros y un corazón esto que suena por detrás miénteme es una canción compuesta por el niño de elche que aparecía en su disco voces del extremo de 2015 a nuestro modo de ver Y creo que habrá unanimidad, el clímax de la canción llega cuando nos dicen... Léenos, Pepe Sónico. Miénteme, que no me preocupe por nada, que tú lo arreglarás, que yo lo único que tengo que hacer es votar, votar por ti. Y así suena en manos de María Arnal y Marcel Valles. Pero mi es... Miénteme, dime que no lo estamos pasando tan mal Que la crisis es pasajera, que la prosperidad está a la vuelta de la esquina Pero miénteme, mié, miénteme, miénteme Que no me preocupe por nada, que tú lo arreglarás Que yo lo único que tengo que hacer es votar Votar por ti Para seguir con los pelos de punta, vamos con el tema original del Niño de Elche en una versión acústica y desnudada de distorsiones. Niño de Elche, Miénteme. Miénteme Dime Que no ponga resistencia R provinikisen abotozen zitu еёgüaient ez dute. Karartzen bestia zio suskключa del precipicio que 개izan no z el principio del fin mienteme dime que todo lo estamos pasando mal que la crisis es pasajera que la prosperidad está a la vuelta de la esquina pero mienteme Miénteme, dime que todos tenemos las misma oportunidades, que el desastre ecológico no sucederá. Dime que somos libres, pero miénteme que no me preocupe por nada que tú lo arreglarás, que lo único que tengo que hacer es votar. BOTOR! Saurogaita Masaspi y Ratian. Madeja Sónico. Y no os lo vais a creer, pero los hilos nos llevan directamente a las cuna centroa. Al bondigadá. Totalmente. Hace un año, la editorial Consony daba punto y final a dos años de residencia de emisora de radio, Consony Radio Aseta. Proyecto que durante ese tiempo ha experimentado con la palabra y la escucha radiofónica. Y para celebrarlo, propusieron un encuentro entre palabra, performance y música con los feminismos como hoja de ruta. ¿Y tú estuviste allí, en A? Oh, yes. De redactora de Madeja antes de saber que ibas a estar aquí. Me estaba adelantando a los acontecimientos. Sí. <ríe> Y allí también coincidieron María Arnal y nuestra siguiente artista, Murcego, para convertir en acción, sonido y cuerpo los textos de Margie Percy, Lucy Lippard y dona Haraway. Vaya tela la que montaron, ¿no? La verdad es que fue muy potente. Bueno, descubiertos los hilos que unen a estas dos artistas, os contamos un poquito más sobre Murcego. Uh -huh. Es murciélago en portugués y es el proyecto musical en solitario de Maite Arroita Jauregui. Ha estado en muchísimos proyectos musicales, participando como violonchelista, por ejemplo con Anari, Lisabo, Gora Japón, pero desde 2009, junto a su ristra de instrumentos, sí. eh, pues esa parte del cello, el pedal loop station, el chiflo, chiflo, platillos, pues junto a los instrumentos y junto a su voz ha sacado tres discos con unos títulos fáciles, Bad, Bi, Etairu, etairu. Eta Irugarrenonetan, en el 2013, después de haber participado en varios proyectos relacionados con danza, cine y teatro, yo creo, esto ya es cosecha propia, Danos tu análisis que esa coexistencia con otras artes escénicas hicieron un universo cada vez más amplio y rico en las propuestas de Mursego. Bueno, si es para decir esto, seguro que Mursego <risa> está de acuerdo con lo que propones. Con esta interpretación y <risa> opinión mía. Bueno. Pues bueno, la música de Mursego sigue teniendo esa esencia rock, folk y música clásica y como nuestro grupo Estambre de hoy juega con la música popular, con los sonidos en bucle y nos lleva a lugares como el que os proponemos hoy, Tatatando, cumbia villeira de la ciudad armera. Adelante. gran caduc Y tiramos del hilo, Pepe Sónicoa. Vamos a ver qué desanudamos ahora. Os contamos. Nuestro dúo de hoy, para su primer álbum, contó con un músico de confianza en su producción. Hablamos de David Soler, el guitarrista y productor que ha acompañado, de hecho, a María y a Marcel en varios de sus conciertos. Y los caminos que nos ha descubierto David son apasionantes, pero hay una parada que nos parece especialmente interesante uh -huh. por su calidad y por lo poco conocida que bueno que pensamos que es su propuesta. Por lo menos para nosotras sí. ha sido. Y viendo las reproducciones que tiene en YouTube, También. parece que poco conocida es. Hablamos de Utropic. Eh, resulta que es un supergrupo formado por 14 músicos, músicas fabulosas, que a través del álbum Percusión Highway rindieron homenaje a Tropicalia. Ya sabes, esa generación de artistas brasileños, brasileñas que revolucionaron la música popular brasileira y respondieron con letras combativas a la dictadura militar impuesta en el año, desde el año 64. Si nuestro grupo Estambre de hoy dedicó sus primeros EPs a la búsqueda de canciones olvidadas en un ejercicio de memoria y reivindicación, David Soler ya había hecho sus pinitos en esta batalla desde el frente de Descubrimiento total. Y el único disco hasta la fecha de este proyecto está grabado en directo y hemos elegido la versión que hacen del Corazão Materno de uh -huh. Vicente Celestino de 1937. Popularizada por Caetano Veloso. Sí, y la voz que vais a escuchar en esta canción, la voz de este supergrupo, es Silvia Pérez Cruz. Tenía que llegar en y esta llegó. madeja y llegó. Utropic, corazón materno. Llegamos a la última parada de esta madeja Vamos a seguir rondando Lo que se cuece a ese otro lado del charco Esta vez nos vamos para Argentina Y es que traemos a... Juana Molina Cuéntanos Compositora, intérprete y actriz argentina Dejó la gran pantalla y el apogeo de la fama de los 90 mm. Para dedicarse a lo que en ese momento le llenaba Que era la música Su música es etiquetada como... Venga, aquí va nuestro momentazo <risa> electrónica experimental, neofolk, no. etc. No. Pero sobre todo, experimenta con la electrónica sin complejos. En 1996 debutó con su álbum Rara, obteniendo críticas, vamos a decir, poco constructivas. De hecho, hicieron que se mudara a Los Ángeles. Ella allí siguió trabajando, se familiarizó con los teclados, sintetizadores y fue construyéndose el sonido que hoy por hoy le caracteriza. Volvió a Argentina y con su tercer álbum, en 2002, Tres Cosas, ese Loop Station se consolidó y fuera de su país volvió a ser reconocida dentro de los 10 mejores discos del año, según uh -huh. el New York Times. De hecho, compartía lista con una tal Björk. Con la prima Bjork, ¿no? Uh -huh. Y ahí ya empezaron a valorarla un poquito en Argentina. Que así somos. Vaya no son, tela, cua. vaya en tela. de gente de nuestra tierra, para luego. Jajaja. <ríe> Y entre referencias al folclore y la experimentación con la electrónica, se hila nuestra banda estambre con Juana Molina. Además de coincidir en uno de los festivales más maravillosos del estado, que si me escuchan colegas me crujen por desvelarlo. No no queréis que la gente vaya. No queremos que se mantenga así pequeñito claro. y poca gente. Sí, aquí mencionamos <risas> los festivales de yuta de Dover, ahí que vaya quien pueda... Pero aquí los que tenemos cerquita, pues vamos a desvelarlo. Venga, Pepe Sónico, a desvelarlo. Porque este ya me lo habías dicho alguna vez. Yes. Hablamos del Sinsal, en la isla de San Simón. San Simón, Vigo. Eh, bueno, pues por ahí estuvieron la María y el Marcel, también estuvo Juana. Lo que pasa que no coincidieron en el escenario en el mismo año. Mm. Pero sí que estuvieron en ese lugar histórico que es la isla de San Simón. Esta isla, de hecho... Fue un campo de concentración y exterminio a partir del año 36, de presas políticas, republicanas, comunistas y anarquistas. Este tema que nos viene rondando eh, a lo largo de toda la madeja. Sí. Sí. Y con este contexto histórico os dejamos un viaje onírico eh, a manos de Juano, Juana Molina con al oeste de su séptimo álbum, Alo. Alo es una referencia a la leyenda del folclore argentino que sí. se refiere al fuego fatuo. Conocida como la luz mala uh -huh. Adelante Juana Molina Al oeste, Al oeste. tela frutería cóme me 5 pieza al día un par de pera raja al día tenemos cool que no hay tía to the Gabon tuti frutimaitiak! Gabon, Luiz Zonikoa! Gabonan ez Zonikoa, zehondo berriro elkarrekin! Ai bai, eta berriro gure sustraietara, hiloetatik tira eta tira! Bai... Bueno, baga orko tuti frutian, eh, Madri jera gara eta oso sekzio dantzagarria egingo dugu. Dantzagarria, dantzagarria, baina zerbait esaten duen musika, ez, Luiz? Bai, es, bai, Luis? por supuesto, musika... En kontexto! <laughs> <risa> bueno, eh, hazi baino lehen, esaino dugu aurreko programan, uh -huh. rekopilatorioan eh, Javier Amenaren entre las doz temazoa jarri genuela, baina ez genuen esan Miranda eta Javier Amenartean eiten dutela. Vale, eta nola hemen kontekstua kontextua nahi dugun, ba, bueno, nahi genuen hori esan programazia horretik. Hori da, música en kontextu. Bueno, baga orko tutifrutian bi banda esautuko dugu, nexo batekin esta mezlez dentro fantasía música. Un programa para Rocío. Rocío, Rocío, se Rocío. Rocío, Rocío la más grande. Igual es un poco chumax, ¿no? Pero venga, Rocío la más grande. Arrera. Señoras y señoras, bienvenidas al concierto de Las Chiles. No olviden encender sus teléfonos móviles porque el ¡huha! va a comenzar. Barrofio, las chillersen abeslaria entzuten ari gara. Uffmaitiz, zelako susto momentu baten kon la ma' grande, baina bale, a ber, orduan, las chillers nortzuk dira las chillers? Bueno, ba oso talde divertigarria da, 6 aspi urte dara elkarrekin jotzen, eta jende askok taldea herrikoia dela, diñon. Mm -hmm. E ikusi dudanez, abesti propiorik proposatzen ez duen taldea da, bere ordez, Camela, Rocío Jurado, Mónica Naranjo, oh. Laura Pauzini... Eta beste hainbat personas berriñan, bueno, artistas berriñan, bertioak eskaintzen bituxte, ¿eh? Agüetakoak anesónico a su rechaz, nor da la más grande. Bueno, irakurudanian Laura Pauzini es amardut <risa> nire le tengo casetea, izantzela Laura Pauzini en casetea. Bueno, bueno, testimonios. Marcos ha avanzado para no volver. <risa> Bueno, jarraitzuko dugu. Eee, eh, bueno, ba... Imaginatzen duzuen, eh, seguren konsertuak oso oso oso gomendagarriak dira. Eta na, nik esango nuke las chillers, eh, hipsterrak eta txoniak, punkiak eta poperoak eta generoa eta LGTBQ plus pertsonekin lotzeko gaiden banda bakarra dela. Izan ere, haiek ez dute bikaintasuna biatzen, eronismoa biatzen duten mezuarekin eta hau, haiek, deitu dute txonismo ilustratua. Me kanta, txonismo ilustratuan. Total. <laughs> bai, baina beraia iburuz, ez hitz egiteko guk bakarrik jarriko dugu oin elkarrezketa baten zatitze bat non, Roziok, azaltzen digu nola ikusten du berak bere egoera musika panoraman, emakume, feminista eta lesbiana moduan. Bai. Maiitasunan errespetuan eta berdintasunan oinarritutako ilustrazio berri bat, feminismo praktiketatik. Eta ez rotzioz dago hemen, Eh, <risa> Rodrigo, cobas, ezeneg, menegon, esta. Veis, eh, vais, el agon batek, galdetuzigun, zelan Rodrigorekin en directo, eh, es, es, YouTube en eh, vídeo batzan, esa mea erdugu, ori. <risa> gara la reinas del copy-paste. <risa> bueno, ba, yoengo gara bestek copy-paste batekin, eta entzengo dugu Rocío, itzaiten. Aurrera, Rocío. Bueno, pues yo como mujer y como eh, feminista y como lesbiana, pues lo hablábamos antes, que no tenemos ni un solo referente hasta ahora, pero y el mundo moderno como Javier Amena en el mundo de la música, que verdaderamente hayan sido visibles, ¿no? o sea, en el caso de los maricones y el, lube, y el lobby gay, siempre, el lubi, y el lobby gay siempre ha estado mucho más eh, organizado mucho más claro, pero bueno, yo siempre digo lo mismo, que no nos ha dado tiempo a ser visibles como lesbianas porque todavía estamos luchando por ser mujeres, entonces si todavía no hemos pasado el primer paso de, de ser visibles como mujeres, después ya tendré que ser lesbiana. Wow, wow, wow, wow. Bueno, va a haber dago Rocío Argita Garbi, Eskerrikasko que Lisonikoa artista hartzegatik ta bere lana zagutzagatik. Bai. Wow, wow, wow, wow. <risa> <risa> Kontratu zara Javier Amena de referente modan menciona tu dela. Oh yes, gure Javier Amena leen tu disfrutiaren protagonista. Bai, Javier Amena, nor mujer contra mujer bebai a tu suena. Ta Javier Amena, nor kasaroan, las chillers eí, público arensaría emancien, les gay cine en Madridien. Iezke, gure madeja eta tuti fruti ezberdinak gurutzatzen dira, ainguratu egiten dira eta bezarkatzen dira. Ai... Bueno, eta entzungo dugun la txillerzen abesti den bat, ze hainbeste kontekstu-kontekstu, eta musika zer. Eta musika zer. Bueno, versio natu ez dutente mazo bat jarriko dugu, abesti propio bat, Siempre Juntaz! Siempre Juntaz blancas y coño hermoso le he da muerte al torbarroso. Bajar ya la mina, por donde aquí esté. amor y cariño allí te daré. Tú te en Madeja Sonikoa. Ariari ba, ari tira ehingo diogu ta, Monterrosa taldea esagutzera jango gara kasu honetan maitim harremana oso argi dago ze Roziok talde honetan parte hartzen du bai, tan dut Roziok, Monterrosa de las chiles moduan batallatu aldugula ozodore, la magarande ozte no merece eh? menos <risa> Ta bueno, batzuk pentsatu aldute las chiles utzizuela Roziok talde berri bat sortzeko baina es? es Rozi hori fregau guztietan sartuta egotea gustatzen zaio. Hori argi geratu da. Bai, Monterrosa historia kontatuko dugu pixkat, eh, The bai. Chillersen bira batean, eh, taldearen managerrak lagun bat aurkeztu zien, Enrique, DJ Snorkel, eta eh, bueno, pa pol equipo Liqui, jotzen hasi zen. Aurrera go Rocío, música pentsatzen hasi zen Henrikerekin eta momentu batean, ba Monterrosa taldea sortzea erabaki zuten. Biek oso naturala iruditzen da. Bai, egin zituzten ere bai hori papera moduan, ez? De, DJ Abeslari eta bueno, ba talde honekin Abesti berriak sortzen hasi ziren. Baina, bueno, Roziok bere... Bertzen atzeko <risa> esentzia hori, ez du utzi. daudet este mazo batzuk. Bae, resistire, es estoy aquí... Estoy aquí, mentiéndote... <risa> <risa> bueno, hori, ba, baina jarriko dugu gaur bia bestietan. Zer Monterrosak, mesu du idazten duenean. Adibidez, peitu dugu. egiten dugun bitartean, flores en el parking entzuten ari gara atera zuten 2014 urte bat, azaroak 20 nire urte betetzean. Bueno, bueno, es que eso fue de, zure urte betetzea, baina bai, Frankoren eriotsaren urtehurrenean. Bai, bai, Maiti, badakin. Bueno, hori, ba, emezua daukate bere abestietan eta hor adibidez, ba Extremaderezaren aurrerapenaren aurrean abestia haut jartzen dute. Seréan es unica animáticos, ahora, ¿verto a tu voluntadseco? Zelanda, quiso no la irabasí <risa> ni de confianza. ¡Virtular <risa> y sonico! <risa> pues dice... Entre las espinas no se puede ser neutral, porque el miedo pasa pesa menos que la gravedad. No, ya no puedo esperar, florezco y nada más. Sé que si no amanece, no es mi culpa. Al bajar del pedestal, descubro tantas flores que juntas van a reventar el alquitrán arko toti bukatzeko beste abesti bat jarriko dugu fauna. Mm -hmm. Temazo batezaparte, alduntzea bestiba da, ze bai, emakumeok etzera ueltatzen garenean zentitu aldugun beldur horri buruz hitz egiten du abestionek. Bai, DJ snorkelek elkarrezketa batean azaltzen duenez bera, marika moduan beldurra zentitu aldu momentu batean eta hor da, indarkeriaren estadistikak. Baina, be bai, azaltzen duenez gizon moduan askotan ba, armar izatu alda defendatzeko edo momentu baten bizibilizatzeko. Rocioc, el carrasquetan esaten du emakume moduan, bakalean ezin da armarizatu eta askotan sentitu dituen beldur eta amorru horiei buruz hitz egiten du Abestian. Eta Abestiak, diño, aurrera bertzelari. <risa> <risa> <risa> Coloca bien los hombros, levanta la cabeza. Ensaia las palabras. La lengua te quema. Manten el aire dentro. Quédatelo. Quédate este minuto de mi miedo. Quédatelo. Quédate este minuto de mi rabia. Monterrosac, Fauna y para ti, Rocío la, la más grande. grande, la condesa la duquesa Rocío de Monterrosa de las Chiles son las 6 de la mañana vuelves a tierra la ciudad busca escondite sálvese quien puede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 Si quieres hablar con Pepe Sónico A, pulsa 1 Ane arekin Arequí ni Tsegui Naibaduzu, saca Si vos volés a hablar Sónico A, marqué 3. ¡Placeres culpables! Bueno, bienvenidas a esta primera sección de Placeres Culpables, que hoy estrenamos en la 97. Ya sabéis que es un espacio de confianza en el que recibimos llamadas de nuestras oyentes. Y creo que hoy tenemos llamada. ¿Con quien tenemos el gusto de hablar? Hola, aquí estoy. Bo soy Bonnie M. Bonnie M, Bonnie M. Sí. Eh, M de Rasputin. el mismo. Oh, qué placer y qué, qué acento tan, tan trabajado. Bueno, ¿y por qué nos llamas? ¿Querías pedirnos una canción en Placeres Culpables? Pues sí, sí, me voy a arriesgar. O sea, es mi primera vez, estoy muy nervioso, pero... Bueno, quería pediros... A ver, ahí va. A ver. Mi música es tu voz. ¿Mi música es tu voz? Sí. Increíble, increíble. Bueno, ¿por qué es para ti un placer culpable Mi Música es tu voz? Bueno, pues porque creo que es un himno. Es un himno de toda una generación. Y es un placer culpable que yo tengo ahí que, pues, que cuando sale la canción hay algo así de dentro. Que sale, ¿no? y Que sale. tendiendo sí. entiendo. ¿Cuándo fue la primera vez que escuchaste Mi Música es tu voz? Pues me imagino que en la gala en la que lo presentaron Nain Thomas y Juan Capuz. Rosa. Que trajeron... Sí, sí. Que trajeron la canción. Al principio trajeron una canción un poco pichípica, ¿no? Como sí. un poco así, al productor, que luego se descubrió que el productor era malvado uh -huh. y se quedó con todos los derechos, el productor como que la arregló y ya puso un poco a cada uno en su sitio uh -huh. y ya, aunque era ya su ya supo ubicar a, a Bisbal, a Rosa a Rosa la puso ahí gritando, muy bien cuando y... entra Rosa, es que yo ahí ya Sí, sí, es un momentazo Pues... Me da de gusto Bueno, pues eh, gracias por esta, esta esta canción que nos traes A Placeres Culpables, vamos a pasar a escuchar un fragmentito de ella, te agradecemos tu participación Bonnie M, no tenemos más tiempo, te mandamos un beso enorme Otro para vos, otra Los quiero Cantar es nuestra vida